Bueno, nos vamos de Vicente López rápido para Córdoba porque está en línea Jonathan Machuca en la previa del tercer juego entre Instituto y San Martín. ¿Cómo te va, Johnny? ¿Qué decís? Buen día. Hola Fabi, ¿cómo andan por ahí? ¿Todo bien? Todo bien. Bien, todo tranquilo, todo tranquilo. Podría comer ahora. Ah, <risas> claro, ya ya ya tuvieron este. Hoy practicaron a la mañana o tuvieron libre? No, no, no dieron libre, dieron no libre, pero bueno, el partido seguidito es complicado. Estaba claro, ahí claro, medio, claro. medio lejos, viste, la hotel que paramos acá, cerca del aeropuerto. Están, entonces... ¿Ustedes están parando? Ahí en el cuadro ahí de cerca del aeropuerto. Ah, ah bien, bien, bien. bien Bueno, bueno eh, ¿qué análisis hacer del segundo partido, que estuvo parejo? El primero lo habían ganado por 11, 91-80. La serie estaba 1-0. Ahora está 1-1. Ayer fue en un final cerrado, 78-74. ¿Cómo lo ves para hoy? ¿Qué análisis hicieron del partido de ayer? Bueno, ayer creo que Fue todo el primer tiempo nuestro, tuvimos el control del, del partido, de hecho llegamos a sacar eh, 18 puntos. Eh, pero bueno, en el segundo tiempo ellos salieron por ahí un poquito más fuertes, eh, nos castigaron un poco en los cambios que, que habíamos planificado nosotros, nos agarraron muchos rebotes y bueno, era obvio que iban a, a tener una reacción. Eh, terminamos en un partido cerrado y se jugando cerrando mejor el partido de ellos. Eh, yo creo que hoy también va a ser un partido ahí muy parecido como eh, un equipo muy parejo, que bueno nada el que, que pueda resolver eh, mejor las situaciones de juego y y, y y y tener y cerrar mejor el partido creo que se va a poder llevar ahí el juego no Bueno, el Final Four está de alcance de la mano, Jonathan. Eh, inimaginado en algún momento para este San Martín en transición, pero de muy buena campaña en lo que fue el Grupo A. Sí, la verdad que al principio, de, de, antes, de arrancar, antes de arrancar el Super 20, eh, nos habíamos propuesto eh, construir un equipo, formar un equipo para para llegar bien a la Liga, y bueno, durante obviamente durante el Super 20... Eh, se fue dando que empezamos a jugar bien, que encontramos química rápido y que y que pudimos ganar los, los primeros cinco partidos que rápidamente nos eh nos puso empleo así que nada estamos estamos muy contentos con lo que con lo que venimos haciendo eh, tenemos que seguir eh, trabajando mejorando obviamente porque hay muchas cosas que, que por ahí por ahí no están finas pero pero bueno vamos por buen camino creo Bueno, ¿y cómo se le saca la condición de imbatible que hasta hoy tiene Instituto en condición de local cuando juega el Super 20? Bueno, obviamente sabemos el año pasado y, y durante el Super 20 creo que eh, el Instituto es un equipo que se hace muy fuerte de local eh, eh, pero bueno, creo que no es, no es un rival que sea invencible creo que, que jugando como venimos jugando tenemos muchas chances de, de poder sacar y ganar el partido hoy y nada lo importante es que estamos confiados, metidos en que, en que en que lo podemos hacer no está bueno, está bueno estamos hablando con Jonathan Machuca ¿cuánto ayudó a la, a la construcción de la química del equipo el hecho de que hayan jugado juntos este el año pasado en el Olímpico vos eh, Emi Basabe y, y, y Basualdo? bueno obviamente que un poco eh, tener una base de de jugadores que por ahí jugaron el año pasado juntos te, te da un una pequeña ventaja, porque ya te, te conoces con los jugadores, ¿no? Eh, pero bueno, creo que Diego, desde el principio de temporada no ha dado la confianza suficiente, tanto a los tres que venimos de Olímpico como, como a todo el, el plantel de, de tener un protagonismo eh, bueno, todos los jugadores, de, de, de que cualquiera pueda hacer puntos, eh, así que, que, nada, eso es es muy bueno y, y nos ha venido muy bien a todos para eh, para poder estar jugando como como jugamos hoy no y vos en lo individual cómo cómo te estás sintiendo te vemos con mucha con mucha confianza te vemos con con este, tomando esos tiros largos este hemos decidido para atacar el canato, viene la conducción bien bien la verdad que yo me siento muy bien eh, el año pasado lo, lo, terminé jugando Con mucha confianza y este año Diego me sigue dando esa esa confianza de tener protagonismo, de poder eh, resolver situaciones eh, que, que obviamente te, te, te, dan, te dan mucha confianza. Eh, y por suerte, bueno, también obviamente que la, la estoy aprovechando eh, y bueno, está dando también que, que, que, que, me, que me vaya bien y que al equipo le esté yendo también, eh, le esté yendo bien, ¿no? Nos ponemos muy contentos, nos ponemos contentos por, por este presente tuyo y, y bueno y esperando el partido de esta noche en una serie que está muy pareja, de hecho fue la única que llegó a tres partidos, las tres anteriores terminaron 2-0, así que nada, estaremos viendo a través de Teises por Play esta noche el tercer punto de la serie. Señor eh, Machuca, eh, vaya a comer, ¿eh? Que lo están esperando. ¿Qué se come, hombre? Me están esperando, ahora, ¿Qué se come? ¿Qué se come? ¿Qué se come? Eh, la verdad que no sé qué saldrá ahora, hay algunos que están con la dieta sin harina, ¿viste? Sí. Que está de moda ahora, así que la verdad que no sé qué, qué va a haber. Capaz que hay un arrocito, eh, seguramente eso, como sí, no todos diste, los partidos. No me diste muchas ganas de ir a comer con vos, ¿eh? No me diste ah, muchas ganas de ir a comer con vos, ¿eh? no Me <risa> con vos. la bajé mal, ¿no? Sí, me la bajaste mal, me la bajaste mal. Paso, paso, paso, te agradezco mucho el contacto, ni un abrazo <risa> enorme, lo mejor para esta noche. Dale, dale, muchas gracias, saludos a todos por ahí. chao loco. chao Bueno, la palabra de Jonathan Machuca, ¿eh? el base del equipo de San Martín, está jugando bien, la verdad que Jonathan el año pasado ya terminó jugando una, una buena temporada, un equipo que está en construcción, que juega bien, ¿eh? juega bien, es prolijo, y hoy va a tener un rival, este bueno, de fuste, ¿no? porque Instituto es uno de los que se armó como para... Claro, y que tiene la obligación, me parece, hoy.